Yo creo que es un buen momento para empezar a, a escuchar un poquito qué pasó. Resuma, resumamos la semana en siete Noticias. Es, es ¿Vale? verdad. Vamos para ahí. Siete Noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. El desplome de un techo en un supermercado de Neuquén. Que contabiliza muertos y hasta una veintena de heridos. Todavía un número no determinado de desaparecidos. Se sintió como una explosión, pero luego llegó lo peor. Derrumbe trágico en Neuquén. La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de riesgo de trabajo. La norma eleva el monto de las indemnizaciones de las ART, pero impide la llamada doble vía judicial. Durante el debate hubo una marcha de la CGT y la CTA frente al Congreso. El oficialismo designó jueces. En una sesión especial del Senado logró nombrar 16 jueces con 39 votos a favor y 21 en contra. Y esos con jueces son para el fuero civil y comercial que, entre otros temas, definirán la ley de medios. Homenajes a Néstor Kirchner. Junto a su familia, la presidenta participó de una ceremonia íntima en el panteón que guarda los restos del exmandatario en Río Gallegos. En todo el país fue recordado al cumplirse ayer... Dos años de su muerte. Emotivo acto en la ex ESMA y de miles de jóvenes en Parque Lesama. Superclásico, empate y violencia. Boca y River igualaron 2 a 2 en el primer cruce oficial del último año y medio. Herbiti le amargó el festejo a los millonarios con un gol en tiempo de descuento. Barra atacaron a la seguridad privada del estadio. Hubo 25 heridos y destrozos en el barrio. Mauricio Macri vetó la ley de aborto. Había sido aprobada por la legislatura y establecía procedimientos para interrumpir embarazos de manera no punible. Para el jefe de gobierno, la norma excedía las libertades determinadas por la Corte Suprema. Nueva York paralizada por Sandy. Ante la llegada del huracán suspendieron la rueda de Wall Street y el transporte público. El alcalde Bloomberg ordenó una evacuación masiva de la zona costera. Y seguimos, seguimos con Más You Know y seguimos con las siete noticias de la semana. ¿Qué, qué voy a decir? ¿Qué semana, che? ¿Cuántas eh. noticias pasaron? Como si nunca lo hubiéramos dicho. <risa> Creo que nunca lo había escuchado antes. Uh, no, nunca lo habías escuchado. La verdad le, que hizo un buen trabajo, Leo. Le ¿verdad? agradecemos a, a Leo que a la distancia nos, nos envió el top 7 editado. Sí, También sí. le agradecemos a Denise. ...que fue la asistente de Leo para la edición de... ...le, le estuvo enseñando a usar el Soundforge al, al señor Leo Galván... ¿Denís? ...entre otras cosas. ¿Quién es Denis? Eh, Denis. Denis. Entonces ¿no? a mí me dijeron que diga eso, que, la, que, que, bien, que, más, que agradezca manda, a Denis. Un gran saludo a Denis. Compa por, lo que por lo que entendí es, es una compañera laboral del no, señor... No, me da un poquito Rebo. de cosas porque lo está mandando en cana. No, eh, no, la, no, no. Y... Él me pidió ¿sabes? específicamente que lo diga. Es más, me pidió que ponga en el blog... Que le, que le agradecemos a Denise y la ayuda. ¿Querés que te comente algo? El, está puesto en el blog. La semana pasada vino Nati, Nati la, el, la señora la, esposa. La señora de Dereo. Pero nada, como. como la conociste una de color no, no, no, ya la conocía yo, Es ya nos, ya, ya nos hemos conocido. La conoció Memo. La conoció Memo. Por supuesto. Y, y, guarda con Memo. Bueno, bueno, yo creo que tenemos que pasar a las sí, noticias sí, vamos, y vamos. dejar un poco la, los sí. sociales de lado, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, trágico derrumbe en Neuquén. Hay, uh -huh. habí, hubo cuatro muertos confirmados y cuatro desaparecidos. También, había 14, también hubo 14 heridos. Una losa se dio en pleno horario de comercio hay problema con, con el tema de los verbos porque lo voy adaptando <risa> la municipalidad confirmó que la obra en planta alta era clandestina el techo de un supermercado de la capital de neuquén se desplomó ayer pues estamos uh -huh. hablando de él eh, estamos hablando de hace dos días aproximadamente. Bueno, el viernes creo que fue el viernes aproximadamente o sea el viernes eh, se desplomó el viernes por la tarde cuando la decenas de clientes hacían sus compras en el local. El resultado fue trágico. Al menos cuatro Perdón, personas... Perdón, el jueves fue. Bueno, al menos cuatro personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas. Uh -huh. eh... En realidad, bueno, eh, finalmente fueron siete las personas oficialmente eh, que encontraron muertas. Porque de esas cuatro desaparecidas hubo tres más que encontraron los cuerpos de... Eh... Durante, entre el sábado y el domingo ¿Y uno sapó? Uno por ahora parecería que sapó sí. Bueno eh, Los brigadistas encontraron lo, Entre los cuerpos que faltaban Digamos, encontraron los de dos niños De tres y cinco años Que wow, qué terrible. Eh, fallecieron también Y esto se debió a Una obra en construcción Que estaba, digamos, ilegal Que no tenía planos aprobados Ni nada Que se derrumbó sobre el, el techo de un supermercado. O sea, era la. era el vecino, era el vecino. Sí, sí, el, el, el edificio lindero al supermercado eh, estaba en construcción, era una construcción no, no aprobada y, y sin las medidas de seguridad necesarias. Y se derrumbó sobre el techo del supermercado, que era un techo. Un tipo tinglado, un techo de chapa, digamos. Un, no, no era un, un techo de, sí, de, sí, sí. De, de material. Sí, sí. Entonces. De Por lo tanto, se dio mucho más fácil, digamos, y se provocó, lamentablemente, esta tragedia. Pero qué, in qué increíble, ¿no? Porque, o sea, esto que sucede en, en, en Neuquén, uh -huh. también sucede en todo el país, mismo en Buenos Aires. Nadie, nadie va y controla. O sea, sí, los, los el problema inocentes de... que deben controlar eso ¿no? no se dedican a controlar nada. El problema de, de las construcciones sin control y que generan... Eh, más allá de generar derrumbe, generan también fisuras o roturas o, o eh, un montón de problemas en, en, en los edificios linderos. Es un problema que eh, viene de hace rato y que, está, que provoca un montón de, de, de consecuencias graves para las personas que viven en, en las casas vecinas a las construcciones. Ha pasado, eh, recordamos hace no mucho tiempo atrás, que en, sobre la calle Bartolomé se cayó un edificio medio sí. edificio se, se desplomó. Sí, en Palermo también que, uh -huh. que se empezó a comer la calle como una película de terror. Sí, o mismo en otra, por acá cerca también en la zona de, de Ramos se cayó como una vereda, se hundió sí. sobre, al pozo de, una, de, una, de un edificio en construcción. Y así tenemos para, sí, incluso para contar innumerables. De hecho hoy la, mismo hoy esta mismo mañana país. también pasó que se, se cayó un, un, un edificio y va, una casa... Y pudieron sacar a la única persona que estaba.. Igual, de igual en Capitales zumbis. parece que es cosa de todos los días. No sé si... ¿Qué se lleva por ahí? Porque se, también... Sí, también hay más construcciones. Hay más construcciones y se mueve, se mueve un poco más y aparte hay construcciones más grandes, más altas. Entonces para hacer más arriba tienen que hacer más pozo para abajo y... Sí, y hay pocos es que, más... que lo controlan. <risa> entonces Exactamente. Estamos... Eh... Pero bueno, es, es, es terrible. El, el, o sea... Y es un dolor muy grande porque cuando uno sabe que hay víctimas que son niños y todo, es como que... Uh -huh. Ya en mi caso particular, que, que, que tengo una hija y todo, es algo... Uno se pone en el lugar de esa familia y es devastadora es, sin esa duda, pérdida. Sin duda, sin duda. O sea, no, uno no se puede sobreponer a, a una pérdida tan grande. No. Así que, bueno, mandamos el pésame a toda la, la gente que... Los familiares, las personas que fallecieron y... Uh -huh. y bueno, esperemos que, que, que cambiemos. Viste, uno siempre... Opa, mi caso particular cuando hablamos de este tipo de noticias, de estas tragedias, de esto de mejorar los controles y todo, siempre uno espera que las cosas, que las cosas tarde o temprano mejoren. ¿Viste? De su lado, cada uno también tenemos que poner nuestro granito de arena, uh -huh. y si vemos cosas que no van, incluso nosotros mismos, no actuar de manera irresponsable y cuando tengamos que hacer una construcción que la hagamos legal, ¿no? Por Porque supuesto. hay mucha gente que levanta el dedo y e dice las cosas, pero después cuando... Pero después cuando tienen que, que pagar para <risa> probar claro, los planos y todas esas y todo, cosas. Todo, no, eh, pero si son ladrillos no pasa nada. Sí, es muy, es muy importante y esperemos que todos seamos como ciudadanos, seamos un poquito más responsables. En un poquito cosa. más conscientes de las cosas que pueden generar nuestros actos. Sí, exactamente. Uh -huh. Eh, bueno, cambiando un poquito el, el panorama de la información, de, eh, esta semana la Cámara de Diputados aprobó la nueva, el nuevo régimen de, de ART, el nuevo régimen de aseguradoras de riesgo del trabajo, eh, con 139 votos a favor y 82 en contra, eh, el oficialismo consiguió aprobar las modificaciones a, a la ley de ART, eliminando lo que se llamaba el sistema de doble vía judicial. Eh, el tema este de la, de la doble vía era un poco que había eh, dos dos instancias judiciales que podían correr en paralelo entonces mientras el, el eh, trabajador recibía una indemnización también podía apelar judicialmente para que esa indemnización fuera más plata y había como todo un o sea un, que, que, un que sistema, se dilataba se dilataba había como todo un sistema para judicializar cualquier accidente de trabajo para poder eh, Sacarle más plata a la aseguradora y así se, se armaba todo un... El famoso, la famosa industria de los juicios. Ahora, te, ahora te, voy a, te voy a hacer una, una preguntita que por ahí... A ver Dígame. si me puede responder. Eh, esta ley que se sancionó ahora... Uh -huh. eh, es, tiene, ¿Es retroactiva? O sea, las personas que no, ya no, están no, accidentadas... No, no la, el que sea accidente de ahora en más va a tener esta, uh -huh. este recurso. Exactamente, la... Esta nueva ley supuestamente eh, elimina la, la posibilidad de, de que eh, las personas, los trabajadores hagan un, un juicio a la aseguradora para cobrar más dinero porque supuestamente eh, actualiza los montos de las, de las indemnizaciones y se va a hacer un sistema de, de actualización automática anual. De los montos Entonces se supone que Al ser actualizadas anualmente De forma más automática No debería ser necesario Que se judicialice la protesta Para pedir más plata Porque supuestamente el monto no está, igual, igual no, no, está también, no, no está acorde a lo Igual eso también lo no perjudica al que iba a cobrar más dinero por el... Y bueno, es un poco la, la pelea que hay, por eso la semana pasada Héctor Recalde, que era el, el asesor la, de, de la CGT, el asesor de Hugo Moyano, que es diputado por el Frente para la Victoria y es el padre de Mariano Recalde, el, el que trabaja... Al, al frente de Aerolíneas Argentinas actualmente, ¿Qué? se peleó con Hugo Moyano porque justamente Hugo Moyano le decía que con, votando esta ley estaba traicionando a los trabajadores porque les sacaba la, la, la posibilidad de, de reclamar y que era todo una traición. En cambio, bueno, se supone que, según dice Agustín Rossi, Recalde y ¿Qué? ¿Qué? El, el bloque oficialista, eh, con este proyecto un trabajador que tiene un accidente co va cobraría lo que corresponde a los 15 días, sin tener ninguna eh, di, delación o ninguna, que, sin que se dilate en el tiempo lo igual se puede seguir pasando a la parte judicial, ¿o no? se supone que no se ah. supone que ya está, vos cobraste y listo ah, bien, bien, bueno está bien, por ahí un poquito de razón le tenemos que dar a Huito, me parece, ¿no? y qué sé yo, es difícil me, porque me da la impresión que en 15 días suponte, ¿no? yo tengo un accidente en el caso, voy a poner el caso de mi padre uh -huh. Se tuvo un accidente Se eh, fracturó tres vértebras de la espalda Ajá. Eh, Le hicieron operaciones Pero hasta que le hicieron las operaciones No era que, que se accidentó y a los 15 días Le hicieron la operación, no Estuvo que esperar meses para que le haga las operaciones Tuvo eh, infecciones hospitalarias Y todas esas cosas Eh y, o sea, es imposible que cobre a los 15 días, además que la discapacidad te la tardan en, en, en de, de, de declarar Bueno, pero eso, eso ya en, es otra añeres. cosa. Eso ya, ya es otra cosa. Bueno, después, pero la después tiene que, que paga según la discapacidad que vos tengas es la plata que el, ellos te pagan. Bueno, eso dependerá de, de la, la situación particular de cada caso, pero lo que se elimina en este caso es que con esta normativa eh, el, la persona, el trabajador accidentado ...puede elegir o hacer el reclamo ante la ART... ...o hacer un juicio civil... ...no puede hacer las dos cosas como se hacía hasta ahora... Ajá. ...que esa era la doble vía digamos que había... ...vos podías presentar un reclamo ante la ART... ...y al mismo tiempo hacer un juicio civil... ...contra, el, contra tu empleador... Para, ...para que te paguen los dos digamos se supone... ...para eso se supone que existe la, la ART... ...que se tiene que hacer cargo como aseguradora de cubrir... Qué raro. A, ...a tu Pero, empleador... ...por ejemplo... Es, es, es como el seguro del auto, vos chocás y tu seguro paga, sí, no te bueno, paga, no, no sale de tu bolsillo pero, directamente, pero digamos. Pero en este caso particular, el empleador puede no cumplir con todas las normas de la ART y vos tenés el accidente por no cumplir las normas de la ART. Bueno, en ese caso sí, es un problema entre la, la ART y el empleador. En, en todo caso es un juicio que le tiene que hacer la ART al empleador Y la plata tendrá que terminar saliendo de, de tu empleador digamos Pero la no. ART es la que se va a hacer cargo de pagarte a vos como empleado accidentado se supone Me, me queda medio raro ¿No, vamos, Para el próximo programa de You know, vamos a hacer alguna notita con alguno Que, bueno, que nos aclare un poquito más el tema de la Finalmente eh, Héctor Recalde al final fue una de las personas que se abstuvo de votar este, esta ley Porque él en realidad dice que presentó un dictamen en minoría con, otro, con un proyecto similar, pero no exactamente el mismo y que por lo tanto no, no estaba del todo de acuerdo con este proyecto que se aprobó, así que no lo votó, decidió abstenerse. Por ahí, por ahí se, le, se le animó a Hugo, pero a Pablito Moyano por ahí no se le animó. Qué sé yo. Increíblemente, eh, el, el oficialismo contó con el apoyo del PRO para aprobar esta ley. Viste... Eh, Ay, cuando, cuando, cosas raras. Cuando no hay un apoyo a eso es porque <risa> algo raro hay. Algo me huele. Cosas raras, cosas ¿Hay raras. Hay un tefillo, un teofillo, tío. Eh, es así, no sé. Veremos qué pasa. Veremos eh, cuando se ponga eh, en aplicación efectiva esta ley cómo, cómo se desarrolla. Y cómo, y... No nos, y cómo nos empoman un poquito más cada día. Es altamente probable que así suceda. Porque me huele a eso. Bueno. Qué sé yo, tal vez. Veremos qué pasa. No es que yo sea mal pensado. No sé, usted dice. <risa> yo sea, no es que yo sea mal pensado, pero... <risa> pero... Pero... Y bueno, eso sí, es que... ¿qué se le va a hacer? Eh, veremos qué pasa cuando se aprueben o cuando, ah, no, cuando se reglamente y se, se ponga en práctica efectivamente a ver si usted tenía razón. Y ¿no? Bueno, estas fueron las, las, las como el cierre del top 7. Las... Sí, va. hay muchas más noticias que vamos a seguir desarrollando sí. dentro vamos de la Vamos a hablar de deporte también, del superclásico. Vamos a hablar de racing que perdió con Vélez. Sí, Vamos a bueno, hablar no, de... Ese es no de Del potro. sí, sí. Pero bueno, ahora lo importante es que nos vamos una tanda y después seguimos con Más You Know.